Muy pero muy buenos días, saludamos a todas las emisoras conectadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias El pasado miércoles 6 de septiembre, los colegios secundarios, los estudiantes y toda la comunidad educativa Acompañada por los sindicatos docentes se movilizaron desde el Ministerio de Educación de Nación Hacia el Ministerio de Educación Porteño para repudiar el intento de avanzar hacia la escuela del futuro. Tras la movilización, Antonella Yuso, integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano del barrio de Barracas, declaró en comunicación con Radio Gráfica que el avance de esta medida es totalmente inconsulto. Esta reforma educativa que nosotros decimos que es antieducativa justamente fue inconsulta. No se habló con ningún miembro de la, de la comunidad y, digamos, hasta en la Constitución Nacional figura que eso debe ser consultado con el resto de la comunidad. Nos enteramos de esta reforma hace mes y medio, dos meses, y faltan tres para que se aplique. Entonces, por eso la emergencia. A su vez, los estudiantes secundarios que están organizados y que están llevando adelante tomas pacíficas en distintos establecimientos educativos en reclamo contra esta reforma, plantean que la escuela del futuro lo que busca es una flexibilización laboral y una mano de obra barata para las distintas empresas que sean beneficiadas por parte de esta reforma. Ellos nos vienen con el argumento de que hay que traer eh, el siglo XXI a las escuelas. Nuestro primer, digamos, en concreto, si vos venís a un colegio, no te llega el cableado eléctrico de de internet a uh -huh. las aulas, así que futuro acá no, no hay, no, no podemos usar ni las computadoras ni el internet, eh, se nos caen los, los techos digamos, encima nuestro, las aulas son un desastre, falta mobiliario para, digamos, en las aulas de sillas, de bancos, cosas sencillas, que ni siquiera eso da basto. Entonces, ¿cómo hacemos para traer una reforma que nos plantea un futuro? Afianza el tema de la flexibilización laboral. Esto que, que se quiere implementar ahora también es una cuestión de, en los secundarios, desde que somos pendejos, empezar a implementarnos una forma de pensamiento. Eh, nos sacan totalmente el pensamiento crítico, agrupan materias donde ahí también se juega el tema de, del trabajo docente. La comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires se pone firme contra la llamada de escuela del futuro, y vuelven a anunciar que en caso de no ser escuchados y que no se entable una mesa de diálogo de cara a discutir esta reforma que empezaría a regir a partir del ciclo electivo de 2018, van a seguir con las medidas de fuerza y con las manifestaciones ante lo que ellos enuncian, que es flexibilizar a los estudiantes. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3.